Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México ¿Están listos, están listos el día de hoy para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos? Sí, ok, perfecto, me encanta que estés listo para recibir de Dios el día de hoy Bueno, durante cinco domingos hemos tocado, ¿qué tema? La oración Ok Si tú no has venido Porque no pudiste venir O demás O nos estás visitando Por primera vez uh, Tenemos en la página De internet Bueno Más bien en internet Tú te conectas A través del programa De De De Mac Que se llama iTunes O sea iTunes Así se dice iTunes Así se escribe Se usa iTunes Y tú puedes descargar Ese programa Aunque no tengas Mac Lo puedes descargar Para, para PC Para Windows lo instalas en, en, tu, en tu computadora y entras a iTunes Store o sea, la tienda de iTunes y buscas identidad y destino y te va a aparecer ese logo te va a aparecer ese logo que está ahí y uh, vas a le pones suscribirse es totalmente gratis y entonces el programa le pones actualizar el podcast y te va a empezar a bajar todas las predicaciones que están arriba Entonces, en tu computadora totalmente gratis puedes tener todas las predicaciones del año pasado y las que van de este año, ¿ok? Entonces, yo te invito a que si no has escuchado o te perdiste alguna de las, de las predicaciones, escuches la que te hayas perdido, ¿ok? Para que estés en el hilo de lo que estamos y de lo que estamos hablando y de lo que Dios nos está hablando, ¿ok? ¿Entendido? ¿Sí? Para aquellos que nos están escuchando también, pues, este... Ahí está la forma de bajar las predicaciones totalmente gratis. Pero el día de hoy, el día de hoy el Señor uh, quiere continuar hablando acerca, no tanto, bueno sí de la oración, pero va relacionado. Y yo quiero hablar este día de un tema que me encanta cuando lo empecé a desarrollar y empecé a ver este tema, Y durante los cinco domingos, si ustedes se fijan si hiciéramos un resumen de los cinco domingos, de todo lo que puede hablar, se resume en, en, en unas cuantas palabras y esas palabras son ten intimidad conmigo es lo que Dios dice o sea, si podemos todo lo que se habló durante cinco domingos a final de cuentas lo que Dios quiere es que tú tengas un lugar especial con Él Y en él. Y no te salgas de su presencia. Así lo resumiría. ¿Ok? Vamos ya. Vamos a celebrar con los niños. Pero yo quiero que escuchen esta historia. Porque es tremenda. Y cierra los cinco domingos que hemos hablado de la oración. Esta predicación. Esta conferencia. Se llama. El altar secreto. ¿Cómo se llama? El altar secreto. Y va de la mano con todo lo que hemos estado hablando de la oración. Vamos al libro de Josué, si traen sus Biblias ahí, vamos al libro de Josué y les pido que, que busquen en el capítulo 3 del, del libro de Josué. Yo lo voy a leer aquí y voy a empezar a leerlo y tú en cuanto lo tengas lo vas siguiendo. Pero déjame en lo que buscas, déjame narrarte qué es lo que pasa los hijos de Israel habían salido por mano poderosa de Egipto a través de las 10 plagas, ¿cuántos estuvieron aquí en la Pascua? celebrando la Pascua, ¿se acuerdan las gotitas que pinchamos? la plaga de ranas, la de las moscas la, de la muerte de los primogénitos bueno, a través de la mano poderosa de Dios el pueblo de Israel salió y no solamente salió de Egipto sino que cruzó el Mar Rojo se abrió el Mar Rojo y cruzó en seco Y entonces entraron rumbo a lo que es ahora la parte de Israel y llegaron al otro lado de la ribera del Jordán para cruzar y entrar a la tierra. Entonces el pueblo de Israel, que eran como tres millones de gentes más o menos contando, a lo mejor tal vez más, porque en el camino nacieron dos tres más, pero llegaron ahí a la orilla del Jordán y el pueblo acampa y Dios empieza a hablar con Josué y le dice, ¿sabes qué? Eso es lo que viene en el capítulo 3 al inicio y en el capítulo 4 también, pero bueno en el 3 él empieza a hablar a Dios y le dice yo te voy a poner por honra porque Moisés ya había muerto Moisés antes de entrar a la tierra prometida él ya había muerto, él no entró porque se enojó cuando Dios le habló y en vez de hablarle a la peña para que saliera agua le dio un trancazo a la peña entonces no, no, no obedeció entonces Dios le dice ah como te enojaste y no me obedeciste, tú no vas a entrar entonces, solamente Josué y Caleb ¿Se acuerdan de los espías? Entraron ellos, los únicos dos espías que dijeron, sí, vamos a conquistar, y los otros dos nos dijeron, ay, gigantes, ¿no? Y ellos dos, Dios les concede entrar. Entonces Josué está ahí, y están en la ribera del Jordán, y entonces ahí están, y Dios empieza a hablar a Josué y le dice, ¿sabes qué? Dile a los sacerdotes que tomen el arca, ¿se acuerdan del arca? ¿Quién ha visto eh, eh, los cazadores del arca perdida con Harrison Ford? no se hagan, yo la he visto como 80 veces me encanta esa película, bueno si los que la han visto ahí sacan un modelo de un arca del arca de la alianza del pacto ¿sí? entonces le, dicen a, le dice Dios a Josué que los sacerdotes tomen el arca y se pongan delante del pueblo y que cuando los sacerdotes entren al río Jordán dice y con sus pies sean mojados, entonces el río se va a detener como en una muralla Y entonces el agua que corría hacia el mar seco, hacia el mar rojo, eh, eh, muerto, se va a detener el, el, y entonces el pueblo va a pasar en seco. Ese es el, el background de la historia. Entonces vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 12. Ese es, ese es todo el fundamento de, de, de, de lo que vamos a empezar a leer. Dice... En el capítulo 3 de Josué, versículo 12, dice, Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Eterno, Señor, de toda la tierra, se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse, o como en un muro, hay otras versiones que dice ahí, sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, y entre paréntesis dice ahí la palabra, el Jordán se llena hasta sus bordes, todo el tiempo de la ciega o sea ¿cuál era el nivel del Jordán? estaba lleno y el Jordán no es un riachuelo, es un río profundo. Entonces imagínate en el tiempo de la ciega, con todo el agua estaba hondo el, el, el Jordán. Bueno, los sacerdotes tocan y dice, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adán, ciudad contigua a Seretán. Entonces las aguas que descendían al mar del Araba, es decir, al mar salado o mar muerto, como le llamamos hoy, se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán mientras todo Israel pasaba en seco y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Imagínate, no era... ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Como 60? ¿Cuántos sabemos aquí? No éramos 60, 70, no eran 100, eran 3 millones de gentes. O sea, imagínate, ellos parados ahí parados ahí con el arca del pacto y el pueblo cruzando o sea, no fue un milagrito no fue un milagrito a ver, déjenme todos aquí, no pasa nada es el aire no fue un milagrito de unos minutos de unos segundos ¿cuánto tiempo creen que les haya tomado cruzar 3 millones de gente es un río? ¿una hora? yo creo que más ¿cuántos habían en Cajinitlano de ayer? Como 15 mil gentes. Más o menos. Ahí en el show de los aviones y demás. Había como 15 mil gentes. O sea, ahora imagínate 3 millones de gentes. ¿Cuánto tiempo crees? Yo creo que se tardaron fácil unas 12 horas o más en cruzar. Entre que iban con las carretas y el ganado y el niño que no quería y, y, y la abuelita. Y, o sea. Se tardaron mucho, entonces imagínate, todo ese tiempo, los sacerdotes parados en medio del Jordán, con el arca aquí, en seco, y el pueblo pasando en seco. Imagínate qué milagro, no fue un milagrito así de que, ya pasó, ay, ni me di cuenta. No, todos, los tres millones de gentes se dieron cuenta del milagro. ¿Están de acuerdo? Ok, bueno, ahora vamos al capítulo 4 de Josué, versículo 1, ahí está luego, luego. Les voy a pedir un favor, ¿quieren dar una ofrenda al Señor?, ¿Quieren dar una ofrenda ahorita al Señor? ¿Sí? ¿Sí están dispuestos a dar una ofrenda al Señor? Vamos a ofrendar nuestro tiempo aire Vamos a apagar nuestros celulares No quiero que se me distraigan Esto es muy importante Excepto ¿Cuántos doctores hay aquí? Uno Él es el único que lo puede tener en modo vibración Todos los demás No se va a acabar el mundo ¿eh? Así que por favor Miren, el mío está apagado Okay. Es una ofrenda al Señor para ponernos y no distraernos, ¿okay? Capítulo 4 de Josué. Cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, el Eterno habló a Josué diciendo: Toma del pueblo 12 hombres, cada uno de uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomad en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes Doce piedras, las cuales llevaréis con ustedes y las pondréis en el lugar donde habéis de pasar esta noche. Entonces Josué llamó a doce hombres de quienes había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, o sea, no era una piedrita. Dice, tome una piedra sobre su hombro, o sea, pues por lo menos... Era una piedra como de este tamaño, para una piedra ya de este tamaño ya pesa varios kilos, ¿no? Entonces, tomen una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, o sea, doce, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos, fíjense, aquí está el propósito, y hoy pasamos a los hijos, fíjense, no es coincidencia, hoy pasamos a los hijos aquí y les bendecimos, bueno, esta palabra es para ustedes, y los que no tengan hijos, para cuando tengan hijos, Dice, para que cuando, ya me perdí, para que cuando vuestros hijos os pregunten en el futuro, diciendo, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Tú le responderás, las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando esta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de memoria a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron como les mandó Josué, tomaron doce piedras en medio del Jordán, como el Señor les había, les había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche y las colocaron allí. Pero fíjate en el versículo 9, y yo lo tengo aquí en rojo, Josué también erigió doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ahí están allí hasta el día de hoy. Déjame decirte una cosa: Dios le habla a Josué y le dice: escoge a doce, a ver, párense hombres, ¿cuántos? A ver, doce hombres de volada, de volada, párense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me faltan seis, siete, ocho, nueve, nueve, ¿quién nada más? Diez, once, allá, me falta uno. Bueno, y yo, ah, no, ahí está Guillermo, doce hombres, porque yo soy Josué, vamos a hacerle que yo soy Josué, ok, escojan a doce hombres, y les dice Josué, vayan y recojan una piedra, mira, aquí no hay piedras, pero me hay que yo quisiera mandar ahorita a que escogieran una piedra y trajeran una piedra, y tenemos aquí un altar, o sea, no religioso, no, sino nada más como para visualizar, pero imagínense, Josué, y te agarra y te dice, Gil... Tú vas a tomar, por tu tribu vas a tomar una piedra Carlos, tú vas a tomar una Sergio, tu otra Juan de Dios, tu otra ¿Cómo te llamas? Carlos, uy, puros Carlos aquí Qué barba, abundamos de Carlos Pepe Papá y Pepe, chico Por sus tribus Jorge, por tus tribus ¿Sí? Y vayan y tomen una piedra entonces ustedes van emocionados con la piedra Y, ahí, y, y, y llegan y está el arca de Dios O sea, la gente común no se podía acercar al arca. Imagínense, y les di, y, ¿saben qué? Tienen que tomar una piedra de donde están los sacerdotes parados. Ahí alrededor tomen una piedra y carguenla sobre. Entonces ustedes van y agarran una piedra. Siéntese, por favor, gracias. Yo sí. se iba a mantener parados todo el tiempo. <risa> si los sacerdotes estuvieron más de 22, 12 horas ahí parados, ¿por qué no ustedes? Pero imagínense, yo quiero que lo visualicen hombres, ustedes, hombres y no importa la edad, nadie tenga poco de tu mundo. no importa la edad, hombres, toman esa piedra de donde estaba el arca. ahí la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, y toman esa, esa piedra y la llevan al otro lado del Jordán, y termina de pasar todo el pueblo, y entonces donde acampa el pueblo, ahí erigen el, el túmulo, ¿cómo le llaman? ¿túmulo? Sí, tú me lo, bueno, el altar, eh, ponen las doce piedras y hacen un altar ahí pero ya que lo hicieron ustedes digamos yo que soy Josué agarro y por mi propia iniciativa porque Dios no se lo dijo por mi propia iniciativa doy y escojo doce piedras pero en vez de levantar un altar allá donde estaba el otro como símbolo de, del milagro que Dios había hecho yo voy y erijo un altar exactamente donde estaban los sacerdotes parados, en medio del Jordán. Déjame decirte una cosa, Moisés ya había muerto, era un cambio generacional, era un cambio de liderazgo, Dios había puesto su unción y su presencia en Josué ahora, Escúchame bien, ¿por qué estoy hablando todo esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. En México, hoy en día, hay un cambio. Hay un cambio. Por todos lados escuchamos, no, que la violencia cae, que los Z y los Y, y los, todos los W. Sí. ¿Sí o no? Hay un cambio en nuestro país. Hay un cambio que no podemos detener. Pero ¿sabes que También hay un cambio generacional. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Ya vieron ahí todos los maestros ahí? Los ¿Jóvenes de verdad, compadre! <risa> ¡No de corazón! ¿Ok? ¿Ya vieron cuántos jóvenes hay? Maestros. Aquí hay jóvenes ahorita. Bueno, hay un cambio generacional. Y ¿sabes qué? El mundo está cambiando. El viento del mundo está cambiando. Dios está trayendo un cambio en este mundo porque Él ya viene. Y necesita cambiar muchas cosas. Necesita cambiarte a ti, a mí, a la iglesia, y todo este mundo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Levantar nuestras velas, y enchirnos de ese viento de Dios, y navegar a donde Él nos quiera llevar. Un viento de cambio. Hay una canción que me encanta de mi tiempo. Vientos de cambio. The wind of change. Vientos de cambio. Vientos de cambio están viniendo a México. Entonces tú y yo debemos de ser sensibles hoy a los cambios que está pasando no es nada más porque Ay, ya hay más maldad y ya hay más divorcios y ya hay más esto y ya hay más lo otro no. no, no, hay tiempos de cambio ¿y qué estás haciendo tú en los tiempos de cambio? ¿qué haces? a lo mejor te metes en toda tu bola de cosas que tienes y ni siquiera te das cuenta y vas con todos así me imagino como Los que conocen México, el metro O sea, cuando llega y se abren las puertas Tú estás parado y toda la gente hasta te avienta Y tú, no, es que yo no me quiero subir Y hasta te meten Así vamos O sea, el mundo nos impulsa y nos mete Y ahí vamos, ¿no? Espérate, no, pero el viento está soplando para allá Y todos vamos para acá No, espérate, yo despliego mis velas Y entonces agarro y rumbo Me salgo del flujo del mundo Y voy hacia donde Dios está marcando ahora Esos cambios, esos tiempos ¿Por qué? ¿por qué debemos de estar sensibles? porque Dios ha cambiado el viento y Él quiere hacer grandes cosas en este tiempo y ¿sabes con quién lo quiere hacer? contigo contigo y conmigo lo quiere hacer por eso necesitamos estar sensibles al lo... cambio escúchame bien y esto es para todos y yo me incluyo es tiempo de olvidar lo bueno que lo bueno que hemos vivido atrás porque déjame decirte olvidar lo malo es muy fácil todos hemos pasado situaciones malas en nuestra vida ¿verdad? no me estoy incluyendo no se hagan tenemos conflictos serios decir, todos hemos pasado cosas difíciles o estamos pasando cosas difíciles bueno, esas cosas difíciles es fácil olvidarlas ¿verdad? ni te quieres acordar de ellas pero y las cosas buenas Fíjense que nosotros como humanos, y de aquí la doctora Celia no me dejará mentir, nosotros como humanos tendemos a regresarnos a un mejor pasado. Es que siempre allá fue mejor. Es que lo que yo hice atrás, es que lo que... qué padre era, ¿no? Qué hermoso era, ¿no? Y no podemos apreciar lo que estamos viviendo y menos ver lo que viene. El tiempo de cambio Porque nos estamos regresando A lo bueno de atrás Y habemos gentes que vivimos En ese pasado bueno atrás Y sabes que Dios Hoy está marcando un cambio en tu vida Hoy Dios te está diciendo ¿Sabes qué? Es tiempo que saludes Lo malo Y lo bueno Allá en el pasado y le digas Bye bye, qué bueno o qué malo Pero bueno, allá te quedas Y yo voy a lo nuevo Y yo voy a lo que Dios está trayendo ahora. Yo voy a seguir esa vela, ese viento, levantando mi vela y echando esa vela con el viento del Espíritu y yendo hacia lo nuevo. Porque dice la palabra que la gloria postrera, o sea, la que viene, es mucho mejor que la pasada. Entonces, ¿para qué nos regresamos a lo bueno de acá atrás? Eso ya pasó. ¿Sabes qué? Necesitas ir hacia lo nuevo que Dios está trayendo, a los vientos de cambio que Dios está trayendo a tu vida. Es tiempo de olvidar lo bueno que hemos vivido atrás, saludarlo. Es tiempo que nos metamos en el cambio que el Espíritu Santo está trayendo hoy en este tiempo. ¿Sabes qué? Tienes que ser flexible a lo que Dios quiere hacer. Tienes que ser flexible a lo que Dios quiere hacer no importa lo que te diga no importa que las instrucciones sean las más absurdas del mundo escúchame el pueblo de Israel estaba a la orilla del Jordán y el Jordán estaba hasta su tope corre el río fuerte el Jordán no es un río apacible el río corre y más lleno de agua hasta el tope es más y qué les dice Dios metan lo más preciado que es el arca que representa mi presencia métanla en medio del Jordán La lógica, y todos nosotros tenemos lógica, diría ¿Cómo? No hombre, ¿cómo vas a soltar eso? Si es lo más hermoso, es lo más preciado Es lo más, y si no sabes cuánto me costó y demás Y, y, y, y, y, y, y, y, y te manchas y te enojas y dices no Sin embargo la instrucción de Dios fue metan el arca en medio del Jordán Y cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el Jordán ¿Qué pasa? ¡Rum! Se detiene el torrente Y allá se hace una presa ...y se empieza a secar... ...y los que estaban allá por el mar muertos ...dicen yo... ...¿qué pasó? Ya nos ha caído una ...fresca... ...y entonces el pueblo puede ver el milagro... ...y no fue un milagro de un minuto... ...sino fue un milagro de horas... ...en lo que tres millones de gentes... ...cruzaron el jornal... ...escúchame... ...tú debes de ser sensible... ...a lo que Dios está hablando en este tiempo tu vida ya no puede ser igual no te puedes regresar a las cosas del pasado, porque Dios está trayendo nuevas cosas, nuevas instrucciones que muchas veces te van a botar los fusiles ¡pac! porque su mente no es nuestra mente, y nosotros no podemos meter a Dios que nuestra mente entonces si Dios te está dando una instrucción créela y créele a Él cinco domingos estuvimos hablando de una relación íntima con él de meterte con él, porque entre más lo conoces, más quieres de él, y más haces su voluntad y menos la tuya, no hablamos de eso, entonces si Dios te da una instrucción ¿qué vas a hacer? por más irracional que sea esa, esa, esa instrucción tienes que ser flexible ¿sabes qué? Si Dios te dice mete el arca en medio del río Jordán, tú métela, porque donde tú te metas, si Dios te lo dice, él mismo te va a dar su favor. ¿Quieres el favor de Dios? Obedécelo, aunque para ti sea lo más absurdo del mundo. Escucha, escúchame bien. Esta ciudad, ¿dónde vivimos todos? A ver, dígamela las tres unidades, ¿dónde vivimos? Fuerte. Guadalajara, tierra mojada, Guadalajara, Guadalajara, vivimos en Guadalajara y a mí me apasiona decirlo porque sabes que tú y yo, Dios, nos ha plantado Dios en esta ciudad y no nada más para tener problemitas y cosas y tal, nos ha plantado en esta ciudad para tomar nuestra tierra y hacer de esta tierra una tierra de bendición. Dios está, tiene sus ojos sobre Guadalajara. Guadalajara es vital en lo que Dios está trayendo a México. Oh, escúchalo. Nuestra ciudad por años se ha dicho que este es el cementerio de todo ministerio y de todos los pastores. Y que aquí se muere todo. Sabes qué? yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta es una ciudad de vida, es una ciudad de avivamiento, es una ciudad donde va a brotar el avivamiento y el espíritu y la presencia de Dios hacia la nación y por qué no al mundo. Yo lo creo. Guadalajara es vital y ¿sabes qué? donde vivimos? Ah, entonces es para ti Sí, es para ti Es para ti, para mí, para que tú y yo Hagamos las cosas que Dios quiere traer A esta ciudad, porque tú vives aquí Y eres hijo de Dios Entonces tienes que hacer lo que Dios Dice es tiempo que levantemos y no literalmente por favor no se me vayan por ahí 12 piedras para que la gente de nuestra ciudad y nuestros hijos que estuvieron aquí las generaciones futuras vean Que en este tiempo, 2010, México, Guadalajara, hubo un grupo de gente, unos locos que se llaman Aidi, que seguían instrucciones de Dios y que hicieron grandes cosas de Dios para la memoria, para las generaciones. Y así como se habla del avivamiento de Azusa, y el de Allá y el de Gales y demás, van a decir en el futuro, ¡oh, el avivamiento de Guadalajara! ¡No pasado! ¡Sigue! ¿No lo crees? Es para ti... Tómalo, es tiempo que levantemos, como esas personas se atrevieron a meterse al Jordán y hacer lo que Dios nos diga, por más loco que parezcan esas instrucciones, mientras sean de Él, oh yo las hago, mientras sean de Él, sabes que nuestra familia, nuestra vida y la iglesia y la obra que estamos comenzando, esta, este, esta obra que es del Espíritu Santo, ID, es para las generaciones que vienen y tú estás aquí, tú estás aquí con un propósito, pero ¿sabes qué? Josué fue más allá, fue ahí donde los sacerdotes estaban parados en medio del río, y levantó ahí mismo un altar con dos piedra, no piedras, no se no se conformó con esas doce piedras, sino él quiso levantar su propio altar de adoración a Dios, y yo sé que aquí hay gente muy lógica y estudiosa, Qué bueno, gracias a Dios, Y a simple vista y a la opinión racional de cualquier persona es absurdo levantar un monumento que nadie va a ver, porque está en medio del Jordán. ¿Quién lo ve? Pues en ese tiempo no había abusos, ¿no? Ahora, pues bueno, ya te puedes meter con escafandra o con snorkel, ¿no? Si no te lleva el río. Pero era ilógico levantar un altar en medio del Jordán, ya que las aguas volverían a tomar su causa y nivel cubriendo el altar y nadie más podría verlo. Pero sabes que sabía Josué que tú y yo necesitamos saber el día de hoy, él sabía que levantar un altar secreto de oración y alabanza era lo más profundo que él podía hacer para Dios aunque nadie lo viera, porque mira, yo me puedo parar aquí y empezar a orar y decir, oh Dios, sí, tú eres grande, hermoso, y todos ustedes me ven y dicen, oh cual, te vean nomás, que entregado es, ¿no? No, ¿sabes qué? Pero ¿qué tal cuando yo estoy solo? ¿Qué tal cuando tú estás solo o sola? Mira, a Dios lo que le agrada es la oración en secreto que tú puedas hacer. En la intimidad que puedas estar con él. Por eso este tema viene a cerrar los cinco domingos. Porque es necesario que tú te metas y tengas un altar secreto. Así como Josué levantó un altar en medio del Jordán que nadie más iba a ver. Está perpetuamente ahí ese altar. En memoria de una relación íntima entre Josué y Dios. leyendo ahí en el libro de Josué estaba leyendo anoche como a las una y media de la mañana estaba leyendo y dice que se le aparece el príncipe del ejército del Señor y lo pone con mayúscula y yo me quedé wow y dice que Josué lo vio y se arrodilló y adoró fíjate que cuando se aparecen ángeles en la palabra de Dios y la gente quiera adorarlo, los ángeles dicen no, no, no, espérate a mí no me adores, es aquel pero aquí lo que me impactó es de que se le presenta el príncipe del ejército de Dios con mayúscula y él dice que se arrodilla y adora ¿quién era esa persona que se le presentó? Jesús imagina ¿quieres que Jesús Se te aparece Que puedas tener una relación así Cada cara con él Necesitas tener Un altar secreto De alabanza y adoración Josué lo sabía Y tan así lo sabía Que él dice, oh mira esto se va a cubrir de agua No me importa que la gente no lo vea Pero ahí queda para mí Y para mi amado queda como memorial De que él se me presentó El príncipe del ejército Jesús No importa lo que la gente dijera A lo mejor muchos del pueblo dijeron ¿Qué le pasa a ¿Se le botó? ¿Se asoleó? ¿Está isolado? ¿Qué le pasa ahí? Ahí como loco, ahí a los pies de, de, de, de, de, Armando doce piedras Él así, chup, chup, chup, no está, Yo creo que están los asolados así como ¿Qué le pasa, no? Y cargando el arca ¿no? ¿Qué, ¿Qué le picó, no? Es tan importante esto. Fíjense, vamos a, vamos a hacer un paréntesis aquí y te voy a llevar por unas historias de la Biblia. Dejen ahí ese centro. Segunda de Reyes 2.8. Anótalo, yo te lo voy a leer. Anótalo. Segunda de Reyes 2.8. Está el profeta Elías. Dice, tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasó Elías y Eliseo en Seco. Son referencias al Jordán. Luego, Segunda de Reyes 5, del 9 al 16, es otra historia con Eliseo, el, el sucesor de Elías, y viene Naamán, que era un, uh, un siervo de un rey muy importante, y él tenía lepra. Y entonces le dijeron, oye, allá en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y que él sana de parte de Dios. Ah, pues vamos, ¿no? vamos, ¿quién no quiere sanidad, no? bueno, entonces llega Namán con sus carros y Segunda Reyes 5 de 9 a 16 lo voy a leer literal, dice entonces Namán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero que le dijo ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio entonces fíjese la respuesta de Namán Namán se enfureció ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de hombres o de su palabra y te ha dado una instrucción y tú te enojas? ¿Por qué voy a hacer eso? Es que va en contra de todo, es que va en contra de mis números, es que va en contra de esto, es que va en contra del oro. Y Namán se enfureció. El profeta Eliseo le manda un mensajero y le dice, ah, ok, ¿quieres ser limpio de tu lepra? La lepra es una enfermedad horrible que te deforma, se te caen los pedazos de carne de los dedos, la nariz, las orejas, te deforma horrible. O sea, imagínense cómo estaba Anamán. Y va y, y buscando esa sanidad de su cuerpo y el profeta le manda un mensaje y le dice No, pues vete y lávate siete veces ahí en el jardín". Y el otro... Rip". ¿Cómo crees? Y ve la respuesta, dice, y se fue diciendo, he aquí, yo pensaba que seguramente el profeta saldría y que puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. Y fíjate lo que está diciendo, ¿no son los ríos de Damasco, el Habana y el Parfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta se iba enojado. ¿Cuántas veces has hecho eso? Dios te da una instrucción y ¿qué agarras? Y te enojas y dices, ¿cómo crees? Dios, no te metas en esto. Es ilógico lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo es que voy a hacer lo otro? Es que tú no sabes. Y le decimos a Dios, es que tú no sabes. No. ¿Cuántas veces le hemos dicho adiós eso? A ver, seamos sinceros ¿Cuántas veces le hemos dicho adiós eso? Si quieren déjenlo así ya, chat, ya. O, digamos, ¿Cuántas veces le hemos dicho adiós así? Seamos sinceros Dios te dice una cosa y tú Pero es que tú no sabes Es que tienes que cambiar tus finanzas Necesitas enderezar Pero ¿Cómo va a ser posible? Necesitas pagar tus deudas ¿Cómo crees que es posible eso? ¡No, no, no, no, no! Necesitas perdonar ¿Por qué? Tú no sabes lo que me ha hecho Mira Y hasta le hacemos así a Dios ¿Y qué hacemos? Nos enojamos y nos vamos Ah, es que mejor, mira, hubiera ido con, con fulanito de tal Mejor me voy a aquella congregación Porque ahí sí me dicen lo que yo quiero escuchar ¿No pasa eso? Se fue enojado y reclamó Que no son mejores los ríos que esta que, cochinada de Jordán Que da todo cochino ¿Y cómo va a meter en esas aguas de ahí? Y ¿Cómo va a meter ahí? Pero uno de sus siervos se acercó a él y le habló diciendo, madre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande ¿no lo hubieras hecho? Pues con mayor razón, si él te dice lávate y serás limpio, maestro la palabra de Dios es sencilla hazlo y vas a ser limpio hazlo y vas a recibir hazlo, obedece y vas a recibir fíjate qué sabiduría del siervo si es necesario que Dios haga hablar una piedra o un burro para que entendamos, lo va a hacer aunque ese burro sea yo ¿sí? pregúntame pregúntame yo tengo que ver tantas películas el siervo qué sabiduría si te hubiera mandado a hacer una cosa grande no lo hubieras hecho con mayor razón si él te dice pues ve y lábate y entonces él descendió o sea fíjate tomó una decisión estaba enojado no le parecía lo que Dios decía pero escucha el consejo del siervo y toma una decisión y dice okay, está bien me ventañé tomo una decisión ok, regreso y desciendo al Jordán, entonces dice que desciende y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, o sea de Eliseo y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio Luego Naamán volvió al hombre de Dios, él con toda su comitiva, llegó y se detuvo delante de él y dijo, He aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora pues acepta por favor un presente de parte de tu siervo. Pero Eliseo dijo, vive el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo aceptase, pero él se rehusó. Fíjate qué tremenda la historia. Por eso hablé, empecé hablando acerca de los vientos de cambio los vientos de cambio te cambian de dirección y a veces no nos gusta no nos gusta ceder no nos gusta cambiar estamos en nuestra zona de confort y no, no, no nos queremos salir de ahí otra historia en segunda de reyes referente a Jordán segunda de reyes 6 del 1 al 7 aquí Un grupo de profetas está con Eliseo y le dice, ¿saben qué? Este lugar donde vivimos está ya bien apretado, somos un montón, vayamos del otro lado del Jordán, vayamos al Jordán y cortemos unos árboles y hagamos una casa más grande para poder vivir. Entonces le dijo Eliseo, órale, vaya. Y en eso estaban cuando una persona, el hacha que tenía, la cabeza del hacha que era de hierro salió volando. En ese tiempo el hierro era de las cosas más preciosas, inclusive más cara que el oro históricamente, arqueológicamente hablando. El hierro era valioso, entonces el hacha era de hierro. Y sale volando y cae en el Jordán. ¡Blu! Y la persona está y dice, "Ay, ¡y era prestada!" Así dice, ¿no me crees? Dice, "Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco se le cayó el hierro del hacha al agua y dio voces diciendo, "¡Ay, señor mío, era prestada!" Entonces el hombre de Dios preguntó, "¿Dónde cayó?" Le mostró el lugar, le cortó un palo, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Has visto algo así? Hizo flotar el hierro. Entonces dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Otra historia. ¿Les gustan esas historias? Tan padres, ¿no? Otra historia, segunda de Reyes 6.13. Eliseo... Segundo de Reyes 6.13 Eliseo recogió el manto de Elías Una vez que Elías se fue en el carro de fuego Se le había caído y regresó Y luego deteniéndose en la orilla del Jordán Tomó el manto de Elías que se le había caído Y golpeó las aguas del Jordán y dijo ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas Estas se apartaron de uno al otro lado Y Eliseo cruzó El Jordán En seco ¿Qué tiene el río Jordán? ¿Cuántos quieren ir al río Jordán? Yo quiero ir al río Jordán Vamos a organizar un viaje israelo, ¿quieren? quieran? Vamos a ponernos de acuerdo nos vamos todos en bola. Ahí van los locos de Ayrí. ¿Sí? Al Jordán. Y vamos a cruzar a ver si se paran las aguas. ¿Ok? ¿De cuánta duda? Exactamente. ¿Por qué se ríen? A ver, ¿por qué se ríen? De gozo. Bueno, ok, bien, Marole. De gozo, ok. Pero en serio, vamos a pensar un viaje a Israel. Vayan ahorrando, chicos, vayan lavando coches, vayan haciendo cocinando, vendiendo, vayan haciendo, no nada más les va a caer del cielo, tienen que trabajar, no tienen que ahorrar, tienen que ¿Quieren ir? Pues tienen que juntar. Eh? Tienen que trabajar, ¿ok? Ayúdenme a vender pizzas a Juan de Dios. Ah, verdad, por qué no? Otra historia, ¿quieren otra historia de, acerca del Jordán? Esta está padrísima. Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea Estos Son los vientos del cambio es, es que queremos una computadora nueva Se la quieren volar oh. Y en serio es viejita la computadora Bueno, Mateo 3 Del 13 al 17 Entonces Jesús vino de Galilea ¿A dónde? ¿A dónde dice ahí? No lo buscaron, ¿verdad? Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán a Juan. ¿A dónde fue? Al Jordán. A Juan el Bautista para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y, vio al, y se vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y aquí una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Escúchame, son varias historias referentes a Jordán ¿Quieres que Dios solucione tus broncas? ¿Quieres que Dios detenga el río y puedas cruzar en seco? ¿Quieres ver los cielos abiertos y escuchar la voz del Padre diciéndote, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia? ¿Si ¿Sí lo quiero? ¿Qué tiene el jornal especial? Por qué Namán fue al Jordán? Por qué Eliseo le dice? Por qué Elías va y también golpea el Jordán y se abre? Y luego Eliseo golpea el Jordán y se abre. ¿Por qué cae el hacha en el Jordán y flota? O sea, no es un río milagroso, entiendan. Como allí el de la India que van y se lavan y ya son limpios. No, no, no es un río, es un río cochino. De veras. Hay unas partes bonitas en el Jordán. No conozco, pero he visto fotos. Pero también viene sucio el río con piedras, ramas y demás. ¿Qué tiene de especial el Jordán que una persona podía bañarse en él y ser limpio? ¿Qué es lo que tiene el Jordán que podía un hacha de hierro pesada flotar en sus aguas? ¿Qué tiene el Jordán que al golpe de un manto se abren y pasan en seco? ¿Qué tiene el Jordán que el mismo Hijo de Dios fue al Jordán a bautizarse? ¿Qué tiene el Jordán? Un altar secreto. Y entiéndame, no es por el altar, es por lo que significa el altar. Ese altar significa una relación íntima con Dios. Una relación íntima con Él. Cuando tú oras en los secretos. Y en lo secreto quiere decir no que estés con tu esposa, tú solo, tú sola te metes con Dios. Porque aquí todos podemos poner cara de, oh sí, oramos todos. No, tú solito te metes en la presencia de Dios y empiezas a amarlo y empiezas a agarrarlo y empiezas a entrar en esa intimidad de la cual hablamos hace cinco domingos. Durante cinco domingos te metes en esa, en esa intimidad, entonces las cosas empiezan a pasar. Las hachas flotan. Eres sano, tus problemas se detienen, puedes cruzar en seco. Eso es lo que significa el altar secreto. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo Josué al construir ese altar secreto? Sabes que yo tengo una relación íntima que no importa que lo cubran las aguas, esa relación va a ser permanente. ¿Y sabes qué hizo Josué? Conquistó la tierra prometida. ¿Cuál es tu bronca? ¿Cuál es tu problema? ¿Tú crees que es más grande? ¿Tú crees que está hasta el borde como el río Jordán? Y lo ves y dices, es que es una tontería meterse con Dios Porque mi problema no va a ser solucionado Es que Dios, tú no sabes, no conoces a mi marido, no conoces a mi mujer No conoces, no conoces, no conoces, no sabes Él conoce todo Por favor Cuando tú oras en lo secreto, las cosas empiezan a pasar, escucha, este es el tiempo para ti para mí, en que el Jordán se está abriendo, en que el Jordán se está abriendo y Dios te está mostrando a ti, ¿sabes qué? Necesito eso que está, eso que esa persona que se llamó Josué levantó ahí, yo necesito un altar secreto contigo, y por favor entiéndame, no vayan a sus casas y levanten dos piedritas. Por favor no se me desvíen, entiendan el concepto, el concepto es tener una relación íntima con Él, eso significa en las doce piedras y eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios necesita de ti y sabes que eso es lo que tú necesitas. Ese tiempo es el tiempo que Jordán se está abriendo, es tiempo de correr hacia donde está la presencia de Dios, a donde está el arca ¿Qué hizo Josué. Dios le mandó que tomara doce hombres y tomaran doce piedras y levantaran un altar allá donde, donde, donde se iban a acampar. Pero él agarra y él corre donde va la presencia de Dios, hace cuenta que este se larga. Y él va donde está la presencia de Dios y dice, aquí donde está la presencia de Dios, ahí levanta un altar de adoración. ¿Qué es lo que tú necesitas? Correr a la presencia de Dios y levantar un altar de alabanza y de adoración con él. Necesitas seguir el ejemplo de Josué. Por eso Josué dice lo que dice Cuando dice yo en mi casa serviremos al Señor Ustedes no sé Pero yo en mi casa serviremos al Señor Porque es una relación tan íntima con Él Que sabes que lo demás me vale Yo voy con Él Es el tiempo de correr donde está el arca O sea donde está la presencia del Espíritu Santo Es en la intimidad de ahí Y levantar ese altar de adoración secreto No hay que perder la oportunidad, es hora de perder los prejuicios. ¿Qué te detiene para meterte en la presencia de Dios? ¿Un río? ¿Un hacha en el fondo? ¿Una enfermedad? ¿Qué te detiene? Hay una canción que cantamos ahí de alabanza, dice, ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Lo crees? Porque mi Dios es capaz de sacar un hacha de hierro del hielo mi Dios es capaz de parar las aguas del Jordán mi Dios es capaz de abrir el mar rojo mi Dios es capaz de venir y morir por mis pecados y salvarme y rescatarme ¿qué necesitamos? ¿qué necesitas? ¿qué te detiene? ¿de qué tamaño es tu bronca? es imposible para Dios dice si para Dios no hay nada imposible es tiempo que pierdas los prejuicios de decir adiós a lo bueno y a lo malo que vivimos en el pasado y levantarte hoy en oración y en adoración secreta y públicamente también, ¿por qué no y entonces las cosas en tu vida van a empezar a pasar van a empezar a pasar lo quieres para tu vida es necesario que tú y yo levantemos un altar secreto en lo íntimo en lo íntimo Escúchame, no hay cosa más importante Que puedas hacer en la vida Que tener esa intimidad con él, Que tener ese Oh Dios, tú y yo estamos amarrados Mira la palabra dice Me has amarrado con cuerdas de amor O sea, ¿qué quiere decir? Dios te amarra de tal forma Que te atrayas ¿sí? y es porque te ama tanto Y quiere estar cerca de ti Pero el chiste es que tú quieras El chiste es que tú quieras Escúchame, hoy, hoy el viento de cambio está soplando sobre tu vida, el chiste es que tú te decidas y que como Josué decidas correr hacia la presencia de Dios, para Josué fue correr a donde estaba el arca porque eso era para ellos representaba ahí la presencia de Dios Para ti hoy es correr a los pies de Jesús y decirle a Jesús, aquí estoy, aquí estoy. Corre al lugar secreto, corre al altar secreto. Es tiempo de cambios. Y ese cambio solamente va a venir cuando te metas en él, con él. Yo te invito a que sigas el ejemplo de Josué.